en otros días de la semana, pues hablamos con... ...Yosu Arteche, que es el alcalde de, de Ayara... ...¿qué tal, Yosu? Eh, bien, Egunon... No, no, no. ...y además eh, siempre hay asuntos, temas... Eh, ...que interesan al ciudadano y a la ciudadana de... ...de Ayala pues sí. y, y bueno pues el lunes por ejemplo, el próximo lunes van a tener... ...esto ya es de interés muy muy concretamente para los para los ganaderos... ...que comienzan por cierto a subir el ganado ahora en los primeros del mes de abril... ...a la, a la sierra y tienen ustedes comisión de, de ganadería... ...posteriormente al día siguiente de medio ambiente, en fin, que van a estar muy entretenidos. Sí, bueno en principio sí, la cierta urgencia del tema porque como dices... Eh, ...ahora ya a primeros de abril empiezan a subir el ganado a la sierra y desde bueno, tiempo atrás pues eh, venimos eh, arrastrando un conflicto sobre el aprovechamiento de pastos con Burgos y bueno, pues eh, ya habíamos encaminado con algunas reuniones eh, la solución a este problema y bueno, pues como continuamos en esa línea de, de soluciones, pues lo que vamos a hacer es tener precisamente el lunes una primera reunión, vamos a reunir a los ganaderos y a la junta de la hermandad los ganaderos que suben a la sierra del ganado, con el fin de informarles de cómo están las gestiones que estamos haciendo, de cuáles tienen que ser las pautas y los pasos que tenemos que ir dando para que, en cualquier caso, el conflicto se vaya suavizando, pero en cualquier caso también, y eso Burgos nos lo deja bien claro, y nosotros desde Álava también haremos lo mismo, eh, hay que empezar a establecer un control eh, lógico, por otra parte, del aprovechamiento de pastos en ambas en ambas partes. Esto, claro, trae el conflicto que trae respecto a la… Bueno, ya lo decíamos en otras ocasiones, en la provincia de Pinto de Pastos implica también tratar temas de jurisdicción y temas de propiedad. Sí. Y, bueno, lógicamente eso es posible que alargue el tema, pero en cualquier caso la disposición, siendo buena de ambas partes, pues suaviza de alguna manera el conflicto. De eso se trata y el lunes pues informaremos a todos estos ganaderos que suben, que ya nos han dado la relación de del ganau que va a subir y bueno ahora se trata de ir delimitando eh, los las, los lugares las zonas donde se puede pastar y acordar bueno pues llegar a un acuerdo con burgos y establecer las las, los, las cuotas los canones que haya que pagar a burgos desde ayala y por supuesto desde burgos a eh, ayala y así al día siguiente como has dicho pues el martes 27 habrá una comisión informativa aquí en el ayuntamiento para eh, hablar pues de temas de medio ambiente y eh, de temas de de ganadería, eh, concretamente todos estos, ¿no? También en esa en esa comisión, eh, pues, eh, informaremos sobre los pasos y gestiones que estamos empezando a hacer para eh, preparar y organizar lo que va a ser la fiesta de San Isidro eh, en mayo, que, bueno, pues, haremos, intentaremos hacer algunos cambios, entendemos que interesantes, eh, cambios que van encaminados a, bueno, pues, a ofrecer perspectivas o puntos de vista que pueden ser interesantes para el sector ganadero respecto, pues, a ventas directas, a experiencias eh, que se están realizando en otros lugares y, bueno, abrir un poco el abanico de la oferta de, de ese día, en el que, además de la fiesta habitual y tradicional de San Isidro pues un día antes y un día después se van a ofrecer otras actividades que esperamos que sean del interés y del agrado, pues primero de los que están directamente implicados, es decir, del sector ganadero, pero en cualquier caso también de personas que están interesadas en el desarrollo del primer sector en Ayala y en definitiva del desarrollo económico y social de, del valle. ¿eh? Así que por ese lado, bueno, pues es también interesante otra podrá darle otra otro color, otro matiz a esta a esta festividad de San Isidro. Sí, sí, interesante en este mundo tan tan cambiante, tan que se mueve sí. tan rápido, pues hay sí, que Sí, porque además la situación de la ¿no? ganadería pues es compleja, eh, se está complicando, hace poco teníamos precisamente al, bueno, pues al presidente de la huaga haciendo algunas declaraciones sí. y hablando de la situación pues bastante, bueno, desde luego la la visión tanto pesimista o realista, vamos a decirlo así, ...que se tiene pues de la, del futuro del sector ganadero. Entonces, bueno, pues quizá estas posibilidades alternativas... ...nos abran pues eh, otros otros horizontes. Uh -huh. Bueno, y dígame, ¿cómo cómo, cómo va el, el, el tema este de la depuradora de Zuaza? ¿Se ha cerrado ahí algún acuerdo para bueno, cometer pues, eso? Bueno, pues sí, ¿Cómo, cómo sí felizmente ayer eh, se firmaron por todas las partes... Eh, ...un primer acuerdo, es el acuerdo económico... ...de la financiación de lo que va a ser el proyecto... Y, bueno, pues, felizmente, ya digo, después de una serie de, de vicisitudes y reuniones diversas y de diverso matiz, pues, eh, se ha llegado a a ese, a ese acuerdo. Ese acuerdo está firmado ayer, como decimos, y ahora, pues, nos toca la segunda parte del proceso, que es la de empezar a, a, a encaminar lo que va a ser la financiación a través, pues, eh, ahí estamos barajando las posibilidades para que, lógicamente, podamos obtener el máximo de subvención y ver que si podemos encaminar ese proceso lo antes posible también, ¿eh? porque de alguna manera desde URA pues ya nos exigen también una solución y precisamente en URA también nos vamos a intentar apoyar a la hora de, de pedir las subvenciones. De hecho, el martes tenemos una reunión en Diputación en la que vamos a ir a hablar precisamente con el director de Administración local para, bueno, para poder encaminar este tema y ver de qué manera podemos buscar la financiación idónea la subvención que nos bueno, que nos desgrave en lo posible ese acuerdo que se firmó ayer en el que están implicadas cuatro partes es decir dos juntas administrativas y dos promotoras eh, hay un acuerdo económico pero en la medida en que consigamos subvención de, de las entidades públicas pues bueno eso eso que, que se podrá se podrá ahorrar se podrán ahorrar las juntas evidentemente. Uh -huh hablando de subvenciones hablando de, de, de, de obras cómo van el, este asunto del plan foral finalmente por bueno, un acuerdo de casi casi de todos los grupos en las juntas generales se mantienen los plazos me imagino ¿no? de pues en un principio sí y ahora yo dudo un poco pero en un principio se alargó hasta el 9 de mayo y no sé si incluso algo más pero en principio el 9 de mayo es la fecha eh, oficial que tengo yo Eh, también digo esto porque se ha presentado una moción justamente esta semana, el lunes eh, Una moción que en principio fue presentada por Bildu y luego transaccionada por el resto de grupos PNV y, y Partido Socialista Y bueno, pues eh, no se ha conseguido quizá con la moción todo lo que se pretendía Pero sí quizá remover un poco una situación que resultaba incómoda para todos los partidos en la oposición Y es precisamente la gestión de ese plan foral a cuatro años ...puede haber hay una posibilidad de que ese plan foral se corrija y sea en vez de a 4 a 2 lo cual bueno pues es una medida que puede ser interesante en eh, lo que no se ha conseguido eh, al menos de momento es que la baremación para la obtención de bueno de, de, de, o aprobación de obras eh, sean más diversos es decir se mantiene el sistema de que pueblos o entidades con menos de 200 habitantes tienen acceso a una obra eh, y las entidades con más de 200 así en genérico Eh, a dos obras. Eh, aquí, pues, el digamos que la diputación introduce una variable casi semántica en la que dice que acepta todo tipo de, de, de obras, de proyectos, pero que, claro, que luego, eh, bueno, pues se reducirá a, a, a conceder una o dos en el caso de que sea una entidad de más de 200 200cient habitantes. Lo cual aparentemente, y por eso digo semántica, parece que tenemos posibilidad de, de ofertar o de presentar más proyectos, pero bueno, la realidad es que al final la, el límite está marcado en uno para 200, menos de 200 habitantes y en dos. Por lo tanto, trampita semántica… ...que, bueno, pues junto con esa posibilidad de que en vez de ser a dos... ...que sería pues algo más interesante, a dos años, se mantenga a cuatro... ...pues la verdad es que dificulta tremendamente el considerar el plan foral... ...como un arma en este momento eficaz para, para la financiación de las entidades... Eh, ...amén de que ahí hay ahí 20 millones... ...que pues es como la canción de las llaves, ¿no? Matar y leer y, leer y leer. ¿Eh? 20 millones que en principio estaban en presupuesto y que ahora mismo pues no están. Y son los que también a través de esas, de esa moción pues están reclamando. Es decir, que el plan foral se dote con el dinero que en principio se tenía presupuestado. Uh -huh. Bueno, vamos a hablar de temas de festivos porque antes se comentaba la san Isidro, que está pues bueno un poquito más lejos en el tiempo pero vamos en abril enseguida, eh, enseguida eso es y pero san prudencio también está ahí y más cerca me imagino que ya estarán casi cerrando flecos no sí bueno en realidad en eh... Sí, porque San Prudencio pues hay que también presentar, bueno, presentar ya el programa, editarlo, luego habrá que mandarlo. Eh, estamos, y esto lo digo todavía con la boca pequeña, pero estamos ya intentando ultimar la posibilidad de que se… Eh, vuelva a editar o imprimir la, la revista saraobe nos ha costado mucho tiempo nos sigue costando mucho tiempo por un lado por la financiación por un lado por por otro lado por las personas que también bueno estaban dedicándose a esta labor y que hemos conseguido repescar aunque bueno pues precisamente andamos ahí intentando en estos tiempos tan difíciles para, pues incluso para la venta de publicidad y otras eh, formas de financiación, pues vamos a ver si podemos sacarlo. Y ahí también se repartirá el programa de, de San Prudencio. En principio, bueno, pues entre las cosas que ya están cerradas está también este el, el Festival Folk Rock de Ayara, el primero, que va a ser el 28 de abril y tenemos ya cinco grupos. Curiosamente, uh -huh. pues comentaba como uno de los grupos, precisamente el día que teníamos la reunión aquí en, en Ayara, pues uno de los grupos tuvo un accidente viniendo de Gasteiz. Y, bueno, pues es una pena porque les hemos invitado, a pesar de todo, eh, no sé, pues es el, un poco el premio a la desgracia, porque precisamente vienen a la reunión y tienen un accidente. Pues eh, felizmente lesiones leves, pero, bueno, pues eh, imposibilidad en principio de, de venir. ...de presentarse... ...pero sí tenemos cinco grupos... ...hay dos del audio... ...dos de Amurrio... ...y uno de Gasteis... Sí. ...así que pues... En el, ...bueno pues... ...ya están cerrándose... ...en ese sentido... ...la, la manera... ...la estructura... De la, ...de la programación... ...del festival... ...y por otro lado... ...pues ya sabemos también... ...que nuestra mascota... ...Pronchi... ...va adelante... Y ahora estamos buscando también la posibilidad de darle cuerpo, ¿eh? es decir, de darle cuerpo eh, en tres dimensiones, es decir, volumen. Ver si alguien eh, está capacitado para buscar en ese diseño gráfico la posibilidad de, de crear una, una marioneta, algo que pueda moverse eh, pues por el municipio. Entonces, bueno, en ese sentido, pues poquito a poco también andando las fiestas de San Prudente. Estupendo. Uh -huh, bueno, y este, este, precisamente este viernes tenemos actividad de la Burbira. ¿eh? Eh, sí eh, precisamente bueno hoy mismo eso es a la, la hora eh, me parece que es a las siete, a las 7 y sí, a las siete de la tarde aquí en el salón multiusos de, de respaldiza acudirá pues un eh, licenciado en bellas artes eh, David Zavala que es a su vez también director y bueno nos va a presentar eh, unos largometrajes ya lo dijimos esto entra dentro de la burbira pues del circuito de hallar aldea es decir en el apoyo también a la eusquera ...y en ese sentido, esto que a veces suele retraer... ...ya lo dijimos anteriormente... ...pero al ser cortos y ser de gran impacto visual pues casi no tiene necesidad eh, digamos de mucha percepción lingüística, o sea, se puede ir a ver sin necesidad de saber euskera ¿eh? o sea, animamos a la gente también a empezar a familiarizarse a veces con un pequeño esfuerzo para integrar ¿no? dentro de lo que uno eh, de las actividades culturales de uno, pues integrar también el euskera y esta es una buena manera a través de estos cortos esta tarde a las 7 de la de, de esta tarde en el Salón Multiusos de Respaldiza. Uh -huh. Bueno, el lunes comienzan las jornadas de la mujer Ayalesa, a ver si tenemos un poquito de tiempo y hablamos un poco más extensamente de esta, de estas jornadas que que son son interesantes, además va a haber un foro de, de mujeres emprendedoras en, en sí, la comarca sí. que a ver las Ailas. Sí, a ver las Ailas, de hecho ya hay un grupito que, que bueno, van a estar eh, van a estar ahí, no sé si habrá todavía alguna sorpresa sobre lo que nos han eh, facilitado, pero sí podemos decir que va a haber eh, desde Ocondo van a venir desde una panadería y pastelería de Ocondo, también va a estar eh, Teresa Lafragua, eh pues que es eh, en representación del Museo Sancho Tena de Arciniega. Eh, va a estar Leire y Barrola, eh, que trabaja en Izoria eh, y muy bien además con los quesos y que además pues han promovido precisamente este año pasado, han eh, entrado en el proyecto en un proyecto muy interesante con la tienda Zaharra en Urduña, de venta de producto local. Eh, también vendrá a estar a Merche y Barrola, que es a su vez también quesera mayor de, de menollo y también pues contará un poco su propia experiencia y quizá pues haya alguna otra oportunidad alguna otra sorpresa en cualquier caso mujeres pues como decimos emprendedoras mujeres que bueno pues van a contar su experiencia aquí en Ayala, eh, lo que les ha podido costar y lo que les ha podido eh, también por otra parte ofrecer esa experiencia personal de, de emprender un negocio y, y bueno pues abrir abrir fronteras y bueno, seguro que es interesante y, y bueno, se va a ir a, va a acompañar a la, a la gente de allá al mercado de Ordicia o cómo cómo lo Pues ve? sí, en principio lo tengo ahí anotado en la agenda en la agenda, sí, para el día 28 iremos a Ordicia, tenemos además una guía que nos va a explicar eh, pues un poquito la, el casco histórico de Ordicia, nos hablarán del mercado también, mercado que ya tiene esa antigüedad de 500 años. Eh, estaría bien que recuperáramos, quizá, yo a veces lo pienso y digo, el mercado de Quejana, ¿no? ese mercado medieval tan... ...tan importante en su tiempo y que tiene ligazón con el camino real... ...y bueno, pues sí, sí. es interesante que por ahí encamináramos algo también aquí... Eh, ...y luego también después de la comida iremos a visitar Idiazabal... ¿eh? ...nombre mítico ya en, <risa> en el mundo, ¿no?... ...la denominación de origen de Idiazabal... ...e iremos a ver precisamente el centro de interpretación del queso... ...así que uh -huh. también bastante exitoso... Eh, hay, ...me han comentado que hay cerca de 40 personas apuntadas... Así que, bueno, pues eh, las cosas eh, que se van ofreciendo, pues bueno, parece que van teniendo su, su eco. Eh, también quería comentar en ese sentido, ya lo comentamos la otra vez, Arseli, pues respecto a las aulas de la tercera edad. Ayer eh, asistimos a una conferencia aquí en Respaldiza también eh, a las 5 de la tarde sobre, bueno, aventuras por el mundo, un viajero en Irán. Eh, y era pues un un médico, eh Asier López de Arcaute y bueno, pues ofreció una visión eh, general de lo que fue su visita al país durante cinco semanas y también muy interesante no comprobar que los puntos de vista que a nos ofrecen los medios de comunicación poco tienen que ver con la realidad que después se vive en los países. Eh, en ese sentido irán, pues él hablaba de un país hospitalario y la verdad que fue una cosa muy interesante y también resaltar el éxito, pues bueno, el éxito progresivo, ¿no?, de estas aulas de la tercera edad de lo que nos alegramos, porque ya comentamos al principio que empezaron un poco bueno, pues con, con... les costó arrancar, pero ayer ya había también cerca de 40 personas en la conferencia y bueno, pues esto es siempre siempre bueno, bueno poder decirlo y seguir animando a la gente a participar en estas cosas uh -huh. Estupendo, pues nos alegra y nada, pues dejamos allá al alcalde que siga con sus ocupaciones, que le hemos robado un poquito de su tiempo esta mañana, así que le agradecemos su presencia aquí en la antena de Ayara Erratia. Esquerrikasco. Esquerrikasco. Bai, agura, agura.